Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El gobernador Ricardo Quintela presidió el acto oficial de entrega de fondos a los municipios correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal. Se trata de una inversión de más de 14 millones mensuales que serán distribuidos a cada municipio para trabajos de infraestructura social y urbana. Se prevé una inversión total de 8.400 millones de pesos para la realización de 3.500 viviendas y 3.000 mejoramientos habitacionales. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Alfredo menen en diálogo con el TALA, explicó lo siguiente. transversal a todas las áreas, que es un plan que, que denota... Eh, una filosofía y una concepción de cómo llevar adelante un plan de gobierno y, y, y que es eh, nada más y nada menos eh, la justicia social y en ese sentido eh, nuestro gobernador ayer lo graficaba eh, con todos los intendentes en donde firmamos el convenio eh, con los 17 municipios de, del interior de nuestra provincia en donde ya se están empezando a ejecutar los fondos necesarios para que comencemos con los mejoramientos habitacionales los servicios las viviendas el alumbrado público el cordón puneta, el asfalto el internet eh, las alarmas vecinales el, el club deportivo el zoom el centro vecinal la iglesia bueno todo lo que compete al desarrollo urbano al, cre al crecimiento de del territorio al mejoramiento del hábitat social a, a la dignificación de la familia y del vecino el verdadero problema que tenemos que resolver que la la situación de muchísimos riojanos y riojanas que hoy nos piden a grito resolver la escalera de vida. Además, se dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se incorporen otras obras de infraestructura que de manera directa o indirecta beneficien el crecimiento armónico de las localidades del interior provincial. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.